Fue convocado para la selección, para la preselección sudamericana que va a dirigir Nicolás Casalanguida. Gran victoria de San Martín de Corrientes, 101 repito, con dos jugadores que han levantado mucho su rendimiento en esta etapa, estuvieron ahí en la cuerda floja, Harrison y obanon pero han encontrado un poquito la vuelta a a este a, a levantar el rendimiento y le están dando una, una mano grande a San Martín, que ahora está en la serie... 2 a 1, claro está, nada definido hay que ganar el tercer punto a favor de San Martín, el cuarto punto de la serie para dejarla 3 a 1 eh, Libertad irá por la victoria para empardarla y volver a llevarla a, a Sunchales, no se va a rendir el equipo de Libertad estuvo en las primeras colocaciones este en, en casi todo el torneo así que partido que será televisado por la pantalla de Taze Sports a partir de las 21 horas el día sábado eh Mañana, claro, mañana sábado Yo con los días, viste como soy, me pierdo Y el Batacazo fue en, en el Rotiri Digo Batacazo porque a preguntar Le puede ganar Sionista Claro que le puede ganar Sionista a Lanús Pero después de la imagen que había dejado En 3 de los 4 cuartos Jugado en el primer partido donde Lanús había sido muy superior, después en el último se vino el conjunto de accionistas, Lanús perdió la ventaja de localía por no descender y cayó frente a accionistas 84 a 80. En un rato te cuento lo que pasó en este partido. Ahora hablamos con Sebastián González. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, acá estamos. Bueno, uno siempre está mejor cuando se gana, ¿no? Y cuando se adelanta en la serie, en este caso 2 a 1, independientemente de que todavía no haya definido, ¿no? Sí, seguro, seguro que de ánimo sobre todo porque jugamos bien yo creo que tuvimos un partido muy bueno en varias eh, situaciones eh, de juego, pudimos cumplir pudimos, tanto ofensiva como defensivamente, que defensivamente nos no viene costando así que te pone bien sabiendo que es un punto importante, pero que bueno en playoff eh, tenés que revertir eso, eh, tenés que demostrar esto al próximo partido, de jugar bien para para ganarlo, porque el haber sido superior en un partido queda un punto y después empieza otra historia contra este Libertad que, que bueno, se ha ido reconstruyendo y tiene jugadores con mucha eh, cara dureza, digamos, para tomar muchas decisiones en, en sus bases, bien tomada la palabra, ¿no?, pero eh, toman muchas decisiones y cuando lo pueden hacer bien es... Hacen mucho... mucho hace un equipo muy peligroso. Claro, y yo haciendo el análisis del partido hace un ratito... este Decía que, bueno, que, que obviamente que un equipo con tres extranjeros... Evidentemente eh, necesita mucho del apoyo, porque son tres fichas mayores. Wood lo había hecho durante todo el año en forma pareja. Quizás Harrison, que fue el último cambio. Y Ovano lo hicieron en forma irregular. Pero que en esta etapa es como que están levantando un poco y eso ayer 48 puntos aportaban entre los dos y eso que irá sonó realmente es muy bueno para el equipo ¿no? Sí, ayer tuvieron los dos muy buen partido, muy buen partido, sabemos que cuando plantean un equipo cerrarse mucho como lo hicieron con Gurd, ellos pudieron eh, sacar rédito de eso y, y lo hicieron muy bien, yo creo que de de lo mejor han sido irregulares como el equipo también lo ha sido en en algunas situaciones eh, pero la verdad que aparezcan y en estos momentos es es muy importante de la forma que lo hicieron ¿no? eh, ¿qué te preocupa para el sábado? si hay algo que te preocupa o ya jugaron tantas veces y se enfrentaron tantas veces que más o menos ya el scouting lo tienen, más o menos no el scouting ya lo tienen este muy aceitado siempre hay que cuidar detalles siempre hay que pulir o mejorar detalles Sí, pulir, seguro, mejorar también, después eh, especular con lo que el otro quiere hacer de, de una forma distinta para que le dé rédito también y, y tener variantes defensivas para eso. Eh, yo, como te digo, yo creo que eh, hemos controlado bien a los perimetrales, pero es un equipo que yo siento que todos sus integrantes han tenido muy buena temporada, y han tenido hasta que más protagonismo y lo han hecho muy bien de que se esperaban al inicio porque un equipo que se fue haciendo, se fue reconstruyendo, se fue fue cambiando y siempre han sido competitivos y lo han hecho muy bien y en su juego perimetral, sobre todo Brusino, Villosa son los que generan y dan muchas cosas al equipo, me parece que ellos van a querer o aparecer también tomando más protagonismo y es lo que venimos controlando bastante bien hasta ahora sabiendo que por ahí dejamos eh, algunas situaciones no es que dejamos, sino que las defensas que planteamos hacen que por ahí eh, los internos tomen más decisiones desde el perímetro que, que lo que hacen los jugadores perimetrales, ¿no? Entonces eso es uno de los puntos que, que tenemos que seguir controlando eh para el partido y después no confiando, porque jugamos un buen juego, eso no quiere decir nada, tenemos que reivindicar eso eh, en ese partido. Sabemos que tenemos dos chances, pero que la gran chance nuestra y, y y para que gravite el partido que ganamos de visitante es la de mañana, ¿no? Eh, claro, y cómo trabaja el entrenador en ese sentido, ¿no? Porque a veces el jugador... Eh, se relaja un poco, ¿no? Porque dice, bueno, le ganamos de local, le ganamos de visitante, tenemos un partido de ventaja y de última si perdemos... A ver, no conscientemente estoy hablando, ¿eh? pero inconscientemente tenemos una, una oportunidad más. ¿Ustedes cómo trabajan para que tratar de que eso no ocurra? Sí, hablando, viendo, también remarcando errores y también en eso me parece que la experiencia de algunos jugadores que tenemos también lleva a ese estado Ajustando constantemente Y más metido ayer ya Terminó el partido y ya Hablan de esto de eso mismo ¿no? Que va a ser otra historia, que tenemos que estar Que por ahí hay que jugar Saber que por ahí un partido con menos diferencia Que la tranquilidad que tuvimos para definirlo Allá no nos tiene que poner nervios Ni sacar del juego Ya ayer del juego ya Se veía lo demás experiencia tratando de, de inculcar eso y de saber cómo cómo tenía que venir el próximo partido no y bueno uno desde ese lado también aporse eh, en esas situaciones y, y bueno refrescar y ver que hay cosas todavía que se pueden hacer mejor y, y tener también en cuenta eh, situaciones que se pueden plantear del otro lado para neutralizarlas ya que yo creo que ofensivamente nosotros tuvimos muchas variantes en la mayoría de los juegos para poder anotar en los tres juegos que tuvimos y en los de la fase regular también. Defensivamente es una de las cuestiones que nos cuesta y ayer cuando lo hicimos bien en el segundo y tercer cuarto, en general, en muchos aspectos que no nos convirtieron, que no corrieran, en varios puntos que tocamos para, para que ellos no se sientan cómodos, fue donde logramos quebrar el juego. Entonces, defensivamente, haciendo un buen juego es donde aparecen nuestras mejores chances, ¿no? Eh, ¿Conforme con el rendimiento de San Martín a lo largo del año, independientemente de esta etapa de, de, de playoff, o, o no, esta, eh, esperabas un poquito más de lo que... ¿O, o esta etapa de postemporada cambia mucho lo que un entrenador y evalúa de su equipo? Eh, mira, nosotros tuvimos una temporada que hoy van... Eh, 70 partidos incluyendo la liga sudamericana tenemos que contar toda la temporada más con los viajes que influyen eso y y dentro de eso entra una eh irregularidad nuestra que yo le tenía miedo apenas terminó la liga sudamericana ya que emocionalmente estábamos muy arriba, pero terminamos competitivos y y continuamos bien el comienzo de este año no fue mm fuimos dando pasos irregularmente, no íbamos para abajo, por ahí teníamos partidos que estaban muy mal defensivamente, nosotros aparecíamos no no sentíamos la fluidez que logramos rápidamente para jugar en un inicio de temporada casi definiciones como son los cuadrangulares de la liga sudamericana no y llegar a una final, tocar estar ahí cerca eh eh a nivel sudamericano también nos dejó eso de, de que emocionalmente quedamos competitivos, pero después quedaban 40 partidos más y eso nos hizo hacer irregular y tener momentos que no fueron buenos eh eh y situaciones que que bueno, no nosotros terminé, queríamos terminar mejor la la fase regular. Terminamos jugando mejor de lo que tuvimos en un, en febrero Eh Y parte de enero marzo terminamos jugando mejor, pero en la tabla queríamos estar un poquito más arriba, por lo menos tener localía en este primer playoff y y eso no lo pudimos hacer ahora bueno, eh, es lo que te pone la nota final los playoffs entonces eh los jugadores lo sabemos tuvimos ya experiencias tanto la definición del año pasado como esta liga sudamericana de estos momentos de cómo tenemos que estar hemos tenido errores. Y también sirve para, como equipo, estar mejor y, y poder ser competitivo, como lo estamos haciendo con libertad y con el... Con, si tenemos la suerte de pasar, con el rival que, que nos toque, ¿no? Eh, Sebastián González, el técnico de San Martín de Corrientes, con el que estamos dialogando y aquí le agradecemos el tiempo y la preposición para, para charlar con nosotros. Te pregunto, ¿es raro que en una postemporada equipos tan parejos o, o con tan buen personal como Obras en su en en su playoff con con San Lorenzo y Kimsa contra Regatas pierdan 3-0 o es normal? Hay que ver el, eh, los juegos, ¿no? Porque eh, por ahí la serie es pareja y termina 3-0. Eh, eso fue pasivo decir como pareja y 3-0 y sí, bueno, mejores definiciones, más suelto al final eh, mejor en ese aspecto pero me parece que lo que yo vi de, de San Lorenzo que fue, lo, vi a los dos y un poco de, de Kimse Regata también muchas definiciones al, al final, ¿no? dos partidos que casi se definieron en los últimos minutos Entonces, eh, son series parejas, aunque sean 3-0 al final y quede marcado eso y en estadística sea eso, por ahí eh, los equipos fueron competitivos, ¿no? Eso me parece que no no refleja del todo eh, una superioridad tan grande cuando los partidos son en última bola, por ahí que va ganando los primeros y más si ganas alguno de visitante como... Le pasó regata, está más suelto y tiene esa confianza que el otro equipo no tiene la tranquilidad para definirlo, pero fueron parejos como la liga fue pareja, o sea, claro. eh, en todo sentido me parece que fue fue muy pareja y y había muchos equipos que que peleábamos por estar entre los seis primero, después entre los cuatro, después entre los dos y hay muchos que quedaron afuera que podrían haber sido competitivos en esta etapa Eh, como lo fueron en el año ¿no? seguro, seguro y continuando con, con, con la, la nota te pregunto ¿se piensa en lo que, en lo que viene o, o el, el rival que, que, que hay que enfrentar si se pasa la serie o lo único que se piensa es en el partido de mañana contra Libertad? No, mañana Mañana y, y más que el partido Ya en las primeras bolas cada hay momento tras momento Jugada tras jugada Tratando de hacerlo mejor de, de no proyectar mucho Y mostrar tu mejor versión En cada situación que te toque Esto es playoff Y, y acá no se terminó nada Libertad es nuestro rival Vamos 2 a 1 Y tenemos eh, confianza En lo que estamos haciendo Y Sabemos que tenemos dos chances, pero como dije nosotros eh el partido es el sábado, porque estamos de local y es donde mejor jugamos más nos hacemos fuerte y más podemos hacer las cosas que nos gustan, nos sentimos un poquito más sueltos, así que sabiendo que tenemos las dos chances, queremos que que mañana sea el partido que nos dé el paso para ya pensar en otra cosa, pero hoy es solo Libertad y los jugadores de Libertad y su juego. Eh, Seba, te hago la última, eh, ¿tenés contrato? ¿Te quedás en San Martín? ¿No lo hablaste? ¿Tenés un año más? Eh, Mirá, eh, reciente, pero sí, la verdad ya terminamos de arreglar y ya nos quedamos en San Martín eh, para la próxima temporada, así que muy contento de, de continuar con con este proyecto Bueno, y me imagino que este, va, en realidad me enteré, no no me imagino, ¿no? Este no soy no tengo tanta imaginación. Que Jeremy Wood es una de las apuestas a, en el equipo, ¿no? Para el año que viene. Dice sí, con el primero que con el que se está hablando de con él primero recién terminamos de arreglarnos yo, así que ya se está hablando con él y, y seguro de Aparte de todo lo que da el equipo, lo que contagia y lo que significa para San Martín, para Corrientes, eh, se ha metido en mi corazón de todos y es muy importante, juega un básquet que al correntino le gusta porque nunca deja sí. nada por perdido y siempre da todo lo que tiene, así que la verdad nos no viene muy bien y esperemos poder seguir trabajando juntos con San Martín el año que viene, con Gus, ¿no? Bueno, ahora sí, te dejamos tranquilo. este ¿Qué, qué se come ahora en un rato? Yo ahora estaba cocinando la una piranesa, creo. Ahí fuimos a buscar a los chicos al cole. Y eh, como siempre, vas a buscar a los chicos al colegio y tu mujer hace la comida. Ahí está. Vamos ¿Sí? los dos y, y después se viene hecho. Así que ahí estamos. Bueno, un beso enorme para, para tu familia. Gracias por la nota. este Felicitaciones por... Eh, la temporada este la, eh, el cerrar la temporada que viene para continuar en San Martín habla bien de la dirigencia, habla bien de tu trabajo y me parece que, que han encontrado ahí una comunión muy buena y ojalá que se les dé frente a libertad Libertades Unchales ¿eh? Bueno, esperemos <risa> muchas gracias y, y bueno, estamos a disposición un gusto siempre hablar con vos Ahí está, Sebastián González, técnico de San Martín de Corrientes, además va a ser eh, uno de los asistentes de la selección argentina de la pre